Consiguió su matrícula la Cooperativa de Trabajo Dignidad, cooperativa que reúne a acompañantes terapéuticos y acompañantes terapéuticas. Estamos en comunicación eh, telefónica con Lorena Fernández. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Gracias a vos. Sos integrante de, de esta cooperativa. Contanos bueno cómo, cómo siguen de acá en adelante. Eh, bueno, te cuento, de acá en adelante la idea es este, empezar a generar convenios con los diferentes lugares de trabajo eh, que nos que quieran convenir con nosotros ¿no? y poder eh, dignificar el, el pago actual de los acompañantes terapéuticos, unificarnos y dignificarlos. Lorena, ¿actualmente cobran cuánto por hora los acompañantes y las y acompañantes? Sí, depende, depende de las instituciones. Hay instituciones que pagan muy bien, obras sociales que pagan muy bien Como siempre, o sea, el, la persona más necesitada es la persona que, que no puede acceder a, a mejores servicios, uh -huh. no porque hoy en día eh, un, eh, incluir salud, siempre, eh, profe, eh, bueno, son los que menos eh pagan en en monto por hora. Uh -huh. Para que te des una idea está en los 200, 232 pesos, depende también cuál sea la si te contratan como acompañante terapéutico escolar, si te contratan como acompañante terapéutico para terapia, si te... si sos acompañante terapéutico para domicilio. O sea, tenemos muchas muchas funciones, muchas áreas de trabajo. Y va a depender, pero más o menos, para que te des una uh -huh. idea, 200 pesos la hora, eh, que es muy poco. Sin duda. Un acompañante terapéutico, 8 horas por día, 32.000 pesos eh, pagan en, en algunas situaciones. Uh -huh. Y quien vive con 32.000 pesos, eh, no llegamos ni al salario mínimo vital y móvil. Ni, ni a eso. Eh, uno de los reclamos este que, que tienen desde acompañantes terapéuticos históricamente ha sido ser contemplados dentro de, de los equipos de salud, no como agentes de salud. ¿Esta cooperativa les permite discutir en esos términos? En realidad... Eh hoy en día se trabaja con los profesionales como como a, o sea somos parte del uh -huh. equipo el, el profesional te considera eh, te escucha eh, trabajás con ellos eh, no, no hay problema con, con la parte profesional quienes la cuestión acá está con eh, la parte de pago no claro. eh, somos somos hay mucho trabajo para nosotros y eh, Estamos en otras provincias, bueno, yo este año termino la licenciatura como un grupo de colegas de acá de la Pampa también vamos a ser los primeros licenciados del acompañamiento terapéutico hablado de la matrícula a nivel este nacional y pero nada es conocimiento que sumamos porque el reconocimiento al no tener un aval legal eh no tenemos cobramos igual que aquel que tiene o no tiene capacitación, o tiene un curso de tres meses. Uh -huh. O sea, esa es la realidad. Y, y el, el conocimiento que uno necesita tener y adquirir para ser acompañante no es poco. Eh, so, es bastante tiempo. Uh -huh. eh, quería consultarte, ¿cuántas personas están formando parte de la cooperativa? Eh, hoy en día los socios fundadores somos seis. Uh -huh. La idea es que formen parte empezar a, a, a nuclear los acompañantes, tenemos un grupo de acompañantes que, bueno, eh, ahora hay que organizar todo lo, lo que es legal y, uh -huh. y, y empezar a nuclear ese trabajo, o sea, nosotros no podíamos iniciar nada que asociarnos a la FIP, a, asociar a los CUID, eh, otra función reimportante que va a tener la cooperativa que lo va a poder hacer es que para aquellas instituciones que la acompañante factura, ya no factura más, factura la cooperativa. ¿Y en qué le aliviamos al, ah. al acompañante? Es que, por ejemplo, en, hay obras sociales que hasta que no te dan el OK no se puede facturar, entonces a veces facturas tres meses juntos, a veces seis meses, y en diciembre es un cabo de facturación, y porque te excedes del monto te suben de categoría, y después estás hasta, bueno, marzo, abril, mayo, a veces, sin facturar. Entonces, de un monotributo que algunos pagaban 1.500, 2.000 pesos, y están pagando 6.900. Y hace seis meses, eh, sí, de, de, de diciembre que no facturan. Okay. este Bueno, esa también sería otra solución eh, de parte de la cooperativa hacia abajo hacia los acompañantes, ¿no? Uh -huh. Bajar la, la carga impositiva que, que tenemos sin tener el ingreso. Claro. Uh -huh. Lorena, eh, ¿cómo les resultó el trámite para constituirse en cooperativa? ¿Fue engorroso no, o fue fácil? No, eh, espectacular. La verdad que pensábamos, nosotros intentamos hace dos años atrás solos hacerlo y, bueno, fue bastante engorroso, no lo logramos. Ahora, eh, cuando... Mmm, iniciamos todo esto eh, fuimos a ver a fabián bruna que la verdad que eh, era tratar con, con un par ¿no? no no había una actitud de funcionario del otro lado sino una predisposición a, a que saliera la cooperativa es más nos sorprendió porque iniciamos el trámite y esperábamos eh, que esto saliera dentro de un año o sea seis meses más nos faltaban para ir organizando cosas y salió antes de lo esperado. Uh -huh. Eh, la predisposición de parte del del gobierno y de la oficina de Fabián, de Cooperativas espectacular. Eh, Erica, que trabaja con él, eh nada, nos resolvían, nos llamaban, nos resolvían, falta poner esto hasta aquello. El trámite es es un trámite, pero ellos la verdad estuvieron a allí al pie del cañón y nos acompañaron y nos ayudaron para que todo saliera como debía salir. Bueno, qué importante que cuentes esta experiencia, si alentamos por ahí a, a otras este organizaciones que temen las burocracias y está bueno que, que puedas contar esto. Lorena, te agradecemos esta comunicación y por supuesto quedamos a disposición de ustedes. Bueno, muchísimas muchísimas gracias a ustedes por, por tenernos en cuenta siempre en todas las etapas que hemos pasado. Abrazo. Un abrazo, que anden bien.